Ba, kaixo lur eta murmur eh, saleak, esari eh, okertu, entzuten dor zuen musika, bai, gure sintonia da. Aspaldiko parte entzuten esen dutena, ez da, Maritxu? Bai, hemen gaude berriro, faltan bota gaitu zuen, ez da? Bueno, baina laketekin etorriko gara, ez? Eh? Eta, ja, ziko gara gauzak modus berdinean egiten, eh, ikusi dugu ere, ba, bueno, ba, berrikuntza ere importantea dela eh, saioetan, eta baita ere... Gure artean eta horregatik gaur. Eta, bueno, nik usto tamagoztean binezatetagun berdina, beti programa berezia da baina gaurkoa benetan e, beresia izango dela, formato ezberdinarekin eta hemen estudian, gombidatu ekin, e, hain zuzen, baditugu e, saaz eta fontzo. E, aupa, biok, zelan? Kaizko, Eso... edarki. Bueno, todo bien, no? Bien, sí. Bien, bien. bien. Muy bien. E, pues bueno, joz binen de agaraz... E, una asociación de jóvenes bereberes eh, que está en Baracaldo y que igual últimamente habéis oído bastante en radios, prensa y televisión, porque la verdad es que hacen unas cosas estupendas. Es que ricasco. Es que ricasco, Héctor Chegatic. Bienvenidos a la 97, Foncho y Sat. Tán en mi hernia, Bueno, ¿cómo sería Ongi Torri en Bereber? Buenas no no, tardes. No lo voy a intentar repetir. Sí. <risa> Bueno, igual para que para la gente que no sepa, podéis contarnos qué, qué es Agaras y, y, y qué cosas hacéis, así un poco eh, en, en highlights, como dicen ahora, o en, o en titulares, en, en palabras así sueltas. Vale. Agaras es una asociación uh, cultural y social que está en Baracaldo y se trabaja sobre el tema cultural como a AMASIER, No es ver ver, como la mayoría de la gente que nos conoce y la, asoci la asociación se está trabajando sobre cómo eh, visibilizar la, nuestra cultura y, y nuestra idioma aquí en, en el País Vasco y también social como eh, trabajar también sobre con la gente que ha, recién llegara aquí a abarcarlo y les, les, les ayuda en tema de les acomp acompaña el tema de acompañamiento formación y en les enseña el camino porque agarás también en Tamasia significa el camino recto y, y, ha, y ha creado Agarres desde 2013 o 14 y está trabajando también como antes ha empezado con el tema cultural Y, y luego con el futuro y porque los que están en, dentro de la asociación también son inmigrantes y, y también han venido como más, tienen más tiempo aquí y han pasado con el tema de como el, el proceso inmigratorio y uh -huh. estaban sintiendo como los problemas que tenían antes le, intent, intentar a resolverla y a solucionarla Y otra característica está. igual de Agaras también es que eh, en un principio lo que era una asociación de personas migradas, hará como 3 4 años se, se bueno, abrió las puertas a personas de eh autóctonas y a día de hoy pues eh Agaras es como una eh, casa común de de muchas personas de aquí y de allá. Eh, muy diversas desde muchos eh, eh, puntos de vista, ¿no? Y que además de trabajar la acogida, pues también trabaja la, la convivencia, eh, la interculturalidad, uh -huh. bueno, un poco eh, desde, un, desde un punto de vista antirracista, eh, bueno, también una, la, esta parte de convivencia, ¿no? Que es también muy importante, eh, por tanto eso, no, no nos centramos únicamente en, en la acogida, sino que más allá. Poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Como como las personas también, ¿no? Sí. Que, que formáis parte de ellas. Eh, a modo aclaratorio, Sat, cuéntanos un poco la diferencia ver y ver a Masih, eh, que, que tanta confusión nos trae a veces. Eso sí, que yo ya pido la pata nada más. <risa> David siempre dando en el clavo. Sí. Es como Masih es, el, es el, nuestro nombre original de de toda la población que está en norte de África, uh -huh. hasta cuando han llegado los romanos casi miles de años ahí, y tenemos con ellos muchas relaciones como comerciales guerras y esto, y como sabéis, los romanos antes, a toda la gente que era diferente de su cultura y no se habla su idioma, es como bárbaros, porque Bárbaro. como, antes, como ellos que solo tienen educación, tienen un nivel de más mejor que otros eh, otras culturas y ahí es donde viene el nombre Berber pero con el tiempo y hasta llegado como la colonización de España y Francia y los países europeos a África han crisis uh -huh. otra vez han vuelto otra vez este nombre para que la gente se se olvide a su se y de dónde viene Y cuando ponen como se llama bereberes y ahora como salen muchas, no decías es que no existe no sé, cómo los amasíes no están, es como como creando un, un troque en la cabeza de la gente para que no se, como es una cultura, no, no existe ahí, uh -huh. ahí claro. es donde viene el, el uh -huh. sí Entonces reivindicáis a Masí como vuestro nombre. Eh. Sí, y significa Originario. el nombre, el, el hombre libre. ¿El hombre libre? Sí. Wow. No. sé sí. buen bueno habéis elegido buen nombre entonces <risa> esto que dicen pero no sé es cómo es como la mayoría de que significa así porque tampoco tenemos algún recursos donde pu saber si, si de verdad es así o, uh -huh. o no porque como tantas colonizaciones que han pasado ahí al norte de áfrica y Es como todo, siempre cuando viene a llegar alguien, se intenta como, te perdes cultura, y, y ahí como hasta ahora todavía no es como, los que están buscando formaciones y libros, antiguas, ahí es donde pocos pocas informaciones. Bueno, pero bueno. ha llegado, y mientras llegue, existe, ¿no? Sí. Bien. Entonces, uh -huh. Bueno, pues aclarado esto, para todas las personas que nos están escuchando, de aquí ahora en adelante, eh, Amasic, El, sí. Es el nombre de, de los pueblos del norte de África. Sí, mejor. Eh, contarnos, primero, cómo surge la idea de, de crear una asociación como Agaras, ¿no? eh, de, de empezar a crear comunidad, de acoger. Entiendo que es una iniciativa de la gente a que está aquí. O sea, no es como otras organizaciones eh, de asistencia a las personas migradas que igual se crean desde personas del País Vasco, sino que soy las propias personas a las que creáis a Agaras eh, cuando surge esa idea. Igual tú no estás al principio, pero te lo han contado. Sí, a mí me han contado como antes la asociación solo estaba una asociación cultural que intenta visibilizar nuestra cultura. Y estaba antes como un grupo de teatro, música, y así como están así como moviendo aquí dentro del País Vasco y otros sitios. Y con el tiempo sí, le han puesto más que ser como una asociación social porque porque es como le dan cuenta que también es más importante a, a cuidar y, y, y como porque falta también que enseñar a la gente cuando, porque desde me a mí cuando llegaba aquí también no sabía dónde voy, qué tengo que hacer que, y luego con el, cuando llegaba a Gara se me empiezan como no tienes que hacer eso, apúntate en la envidia, tienes que hacer este curso tienes que buscar padronamiento y... Porque también los que han criado agarras son antes inmigrantes y, y han pasado en, en, en el mismo camino. Sí. También es un año importante para la asociación porque hace 10 años que se, que se creó, eh, en el mes de mayo, creo recordar, que nos han contado. Sí. <risa> y, y eso ya son una década de, de trayectoria y... Y eso pues en, con momentos o fases muy diferentes y que todas han aportado a que Agarra sea lo que es hoy en día. ¿no? Uh -huh. Y bueno, tenemos entendido que Agarra es muchas cosas, seguís manteniendo ¿no? esa, esa rama cultural, pero también acompañamiento, acogida, tenéis un piso acogida, eh, un nuevo proyecto de huerta sí. en el que estamos algunas ahí. También, y bueno, contarnos un poco todas esas nuevas, o bueno, no tan nuevas, pero todas esas ramas diferentes, ¿no? En el que en el centro estáis, las personas que habéis eh, iniciado un viaje a Euskal Herria, y, y bueno, y cómo cómo son esas iniciativas, cómo os organizáis, y, y las que más os apetezcan. Hacéis muchísimas cosas, no sé si vamos a poder contarlas todas, pero... Sí, del, eh, bueno, la actividad en Nagara se organiza como en dos ramas diferentes que ya hemos explicado, ¿no? Por una parte sería la parte de la acogida, que ahí estaría lo que comentabas, el piso de, a, de acogida, las cenas, que luego también hablaremos un uh -huh. poquito. Uh -huh. Y luego, por otra parte, está la parte más de incidencia política, ¿no?, de transformación o de, eh, sí, de convivencia. Y ahí hay varios proyectos, no entre otros los que los que has explicado de la, la huerta. Eh, tenemos una, un proyecto también de, llamamos parejas lingüísticas, en los que uh -huh. una persona de acá, otra de allá, se reúne una vez a la semana para practicar castellano. Eh, y bueno, es un proyecto como sencillo, pero es verdad que lo que inicialmente pretendía responder únicamente al aprendizaje de la lengua después vimos que, que realmente respondía a otras muchas necesidades como por ejemplo la necesidad de una red so, de la red social para las personas que acaban de llegar ¿no? uh -huh. eh, más proyectos por ejemplo ayer estuvimos en un colegio en bagacha en el colegio en la escuela de Bagacha haciendo un intercambio eh, vía zoom eh, con una escuela de, de allí de Milab de turú de, del pueblo de turú en Marruecos. Y un poco la, a través de tres sesiones de trabajo lo que se ha hecho ha sido como que el alumnado aquí presente al alumnado allá cómo es la forma de vida aquí y al revés, ¿no? Los de allá explicar aquí cómo... Y, el, y ayer hicimos como una especie de puesta en común en la, en, el, en la que se conocieron y, bueno, pues se pudieron ver un poco las similitudes, diferencias, uh -huh. sin otra pretensión que, que acercarse y conocerse y un poco uh -huh. así, ¿no? Y bueno, eh échame una mano, Sí, primo. hay <risas> también otro otro proyecto que hemos empezado casi 15 días eh, de bares sobre el área, ¿no? Y uh -huh. ahí es donde como también los bares de llevar a Carlo si participan y, y cada uno de ellos eh, de un bar como como sabéis, ahí en Barcalo hay mucha gente que no tienen donde comer y desayunar ni nada. Y ahí también los bares tienen solo, puede ser como algunas veces, llegan solo a una comida al día. Uh -huh. Y eso es como una idea ahí, como entre los voluntarios de Ágaras, de como de a ver si pueden también los bares participan y dan como un desayuno a uno de los chicos, como si pueden como... Uh, dar como desayunos a los, a los chicos y cada bar como si coge a un chico y cada como los días que, que está el bar abierto si puede ir a una temporada o durante un mes uh -huh. y, y como se dando la el desayunar a los chicos uh -huh. ¿Sí? tenemos también otro proyecto que se llama scutic escura en el que alumnado no perdón por eh, jóvenes migrados y migradas acuden al centros educativos para explicar cómo ha sido su proceso como que bueno pues qué características tienen sus vidas qué circunstancias viven y un poco así no y también unido a esta parte eh, hemos acompañado también a un grupito de, de chicos que están ahora mismo viviendo en, en la calle en baracaldo para eh, preparar una eh, una exposición fotográfica, que se está moviendo ahora por diferentes eh, lugares de Baracaldo para también dar a conocer eso que, es tan, que está tan oculto, ¿no? que muchas veces no nos damos cuenta, cada una nos vamos a nuestra casa y, uh -huh. y parece como que todo está ya más o menos resuelto y hay mucha gente, eh, demasiada gente viviendo en, en no lugares de nuestras ciudades, ¿no? uh -huh. un poco también para poner luz a esa situación. O sea, que básicamente estáis casi cubriendo eh, una responsabilidad que de alguna manera tendría que tener la, los servicios sociales de la Administración, ¿no?, del Ayuntamiento de Baracaldo. Eh, o sea, que sois casi como parte eh, activa en, eh, bueno, pues lo que decías, no en la acogida, en asesorar un poco a la gente que recién llega a Baracaldo, eh, atenderla según las carencias que tienen, eh, porque como nuestras oyentas ya van a ir adivinando, con Lureta Murmur siempre hemos hablado particularmente mente sobreía alimentaria de alimentación y demás aquí la parte alimentaria tiene una o sea, eh, tiene su peso dentro de agaras en esas cenas que dais eh, que habéis comentado eh, bueno sí, en el eh, piso también en el piso sí. también eh, cuéntanos un poco si pueda y cómo es el cómo es la primera llegada de, de una persona que entiendo que agaras de alguna manera también facilita eh, que la acogida sea más amable pero O sea, ¿cuál es el itinerario de una persona hasta llegar a, a Baracaldo? ¿Cómo es y qué se encuentra nada más llegar? Es que cuando viene alguna, los, la gente que vienen desde Marruecos aquí, eh, si vienen como la mayoría pensando que aquí son para adresos, donde puedes encontrar todo lo que quieres, pero no es arribes Aquí llegas y, y, y como chocas con otra realidad, que encuentras cómo puedes dormir en la calle, lo que no hemos hecho nunca en nuestro país, y como que pensamos es muy duro, pero aquí llegas y encuentras con otra realidad que no era la que nos enseñan ahí, porque ahí eso lo vemos como lo de fuera, pero no vemos como que hay dentro, lo de fuera, por, por ejemplo, de, de fuera porque como hay en Marucos y a la, la mayoría de inmigrantes que llegan, que estaban aquí, no nos cuentan que, que estaban aquí viviendo en la calle, que yeah. aquí es muy duro, es como solo vemos que viene con una furgoneta o un coche y pensamos que todo así, es como si vas, vienes aquí y encuentras trabajo, tienes casa, tienes todo lo que quieres, pero no, es al revés. Llegas aquí y los primeros meses o ahí que pasan años y viviendo en la calle y luego como encontrarás con muchas temas como el racismo o la gente que miran con una manera mala uh -huh. y, o por ejemplo en el metro o en el tren o así en cualquier sitio es como si pasas al lado de alguien y si se agarras su mochila así como o y pero es, es muy duro pero uh -huh. ya si coges como el, el buen camino sí, un poco de paciencia y todo y llegas a donde llegas A donde quieres como porque hay dos cambios hay un camino bueno y otros como si sigues como tu camino y busca te, te buscas su manera con una, una manera buena o un, un buen acompañamiento y así como llegas a donde quieres y... preguntabas también por el viaje y a veces no, sí que nos ocurre que igual tienes como una idea preconcebida de cómo es el viaje de una persona que viene y nos Eh, tenemos como fijación con que la gente viene en patera únicamente, ¿no? Y es verdad uh -huh. que hay múltiples maneras de la gente. Llega a Baracaldo, eh, así sí, pero también eh, andando eh, por todos los países del Báltico, eh, a través de... Eh, con visado, eh, en avión. Uh -huh. O sea que las entradas son... los viajes son muy diferentes y muy... Mm, Particulares, ¿no? Cada persona es un es una historia diferente, una vida di diferente, ¿no? Uh -huh. mm. Sí, pero bueno, la realidad que se encuentran aquí es parecida, ¿no? Vengas, sí, claro. Vengas como vengas. Sí, sí, sí, sí, sí. eso es. Mm. hoy uh -huh. paso es importante agarras, ¿no? Esa, esa parte de acogida, de, de hacer comunidad y de que, que por lo menos ese, ese primer tránsito no sea tan... Tan duro, ¿no? Sí. podría llegar aquí alguien que te que ya lleva aquí un tiempo y te diga, no, mira, a ver, vete a servicios sociales de base, empadrónate, eh, haces esto, hazlo otro, o sea, alguien que te pueda, eh, pues no sé, un poco bajar a la realidad y decir, no, no, esto no va a ser tan fácil, pero bueno, por lo menos te acompañamos en eso. Sí, te enseñan el camino, cómo vamos a conseguirlo, como el tema de papeles. Como sí. sabéis, el tema de papeles, si no pasas aquí tres años con empadronamiento y esto, pero si vienes y no sabéis eso uh -huh. te vas a quedar ahí como esperando que los papeles que si van a venir a yeah. buscando Yo creo que también además el hecho de no sé igual pues decir tú de esa, pero el hecho de sentirte parte de una de un proyecto colectivo uh -huh. también facilita la llegada o sea el, el sentirte parte de un proyecto mm, en, en un lugar que desconoces, que no conoces el idioma, que Eh, la cultura los, ¿no? las claves de comunicación en fin, uh -huh. pues eh, eso también te, te nutre y te facilita la, la entrada uh -huh. mm. Bueno, hablarnos de las cenas las cenas eh, que organizáis ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo surge esta idea? Las cenas como antes, vamos a empezar otra vez del principio como <risa> como, como criaba Garas Ahora si sí han pisado como última digamosmos de cultural y esto pero con el futuro, en, cuando pasa el tiempo empiezan unas familias como que de Ágaras a, a repartir como han comprado una olla así y le, le, compa, le como le cambian entre ellos y cada uno cada día uno de ellos como hace unas cenas y le lleva Como a, la, a, la gente, a donde se encuentran los chicos ahí que están sin hogar uh -huh. y así como creyó antes de, antes de, como de conseguir el hogar que tenemos ahora de Agaras en Baracalo y, y luego cuando le conseguimos empiezan como a dar las cenas ahí en Agaras y ahora estamos dando las cenas como tres días a la semana el lunes y miércoles y viernes ¿A cuánta gente, más o menos? Que casi 40 personas. 40. 40 personas ahora. Ahí en, y hay más, pero los que vienen a Agaras, como 40 personas. En ahí vuestro de... local, ¿no? que tenéis en Maracaldo? Sí. En, ahí en Agaras. En... Uh -huh. Sí. <risa> Bueno, y vinculado a las cenas surge también, ¿no? Porque sí. al alimento y a las cenas surge un poco la idea de la huerta, ¿no? Sí. De, bueno, vamos a también autoabastecernos de producto. Y, y cuéntanos, o Saz, que la idea de la huerta ya viene de, de hace tiempo. Empezasteis en Derio, en un sí. proyecto. Tú estabas allí. Cuéntanos como cómo, eh, cómo el fue año esa experiencia. El año pasado que hemos empezado como... El proyecto este de la huerta en plan de tiempo libre. Estamos ahí como vayamos a la huerta para pasarnos el tiempo ahí libre y como crear un, un espacio de convivencia donde viene la gente de aquí y los chicos también, porque hay gente que luego está la agricultura y esto, y para pasar su tiempo libre, y nos, nos juntamos y... Como cada, antes, primero, no mm, estábamos pensando que vamos a seguir con el tema de la huerta así okay. o más uh, a, a lo largo, pero con el futuro así, con el tiempo nos corren como otras ideas. Y por qué, como algún día cuando vayamos ahí, ¿por qué no aprovechamos esto para hacerlo a las cenas de, de nuestras escenas? Y, y ahí es como donde empieza a crecer el, el proyecto ese de la huerta. Y, y con él como el año pasado hemos conseguido ahí llevar algunas verduras al piso de acojeda como patatas pimientos y cibuya y, y desde ahí como hemos conocido a, a bislor no me recuerda como <ríe> como me <ríe> recuerda el día cuando vinisteis ahí a la huerta como una mañana en ahí y, sí. <ríe> Y les contamos nuestro proyecto y porque también la idea que tuvimos en, en la huerta como para sacar unas verduras como sanas y sin productos químicos porque es como ahora ya sabéis como todo está en más industrial como si viene todo como las los mercadillos así no no todos sano es como viene todo con las productos químicos y esto pero desde cuando hemos probado ahí las verduras así sin sin nada y está muy gollé de verdad. Me también que la gente que disfruta de las cenas y que está en la calle que también tiene sí, derecho sí. a comer sano, ¿no? Ya comer. Sí. Eh, y no sé, contaráse eh como ¿cómo se sustancia un poco la participación? Es ¿no? decir, que hace 3-4 años de repente eh, pues, bueno, pues como que la asociación se abre un poco más, empezáis a participar gente de Baracaldo, eh, sois un montón. Sí. O sea, estáis un montón sí. de gente participando y, y... Claro, y ahí se y bueno, abre nuevos vais retos. vais metiendo en las diferentes partes y proyectos mm. de agarra. Sí, se abren nuevos retos y nuevas necesidades, porque lo que antes era una asociación que igual tenía que dar respuesta a 20 personas pues de repente tiene que dar respuesta a 70, ¿no? o, o a 60 personas organizadas. Entonces ya eh, pues eso, se abren nuevos nuevas necesidades y, y sobre todo organizativas, ¿no? Para dar pues para, para un poco ajustar a, a, a lo que supone toda esa gente participando, ¿no? y eh, si sí, a día de hoy entre todos los proyectos pues igual seremos unas eh, 50 60 personas en todas 50 o 60 personas participando de diferente intensidad y, y compromiso y, y no sé es, es como la verdad es además resulta como muy enriquecedor porque son personas tan tan diversas que que bueno pues de, de todo se, se aprende, es como también muy interesante eh, que no sea que la diversidad no se percibe como algo teórico, sino que es en el día a día, en lo cotidiano estás viviendo la diversidad, ¿no? En uh -huh. la necesidad de llegar a acuerdos de, de yo qué sé, de, venga, el acta, el no sé, todo, ¿no? Lo que lo que supone una la actividad colectiva, pues pues eso cuando la gente es diversa también culturalmente, pues tiene unas implicaciones y es súper interesante también. Y luego aparte también otros otros retos como el tomar conciencia de los privilegios que ostentamos cada persona ahí, ¿no? Desde sí. diferentes puntos de vista, hombres, mujeres, eh, de aquí de allá, eh, con diferentes peculiaridades, ¿no? Pues claro, tomar conciencia de todo eso es, es muy importante para pues para que la, la actividad colectiva realmente fluya como tiene que fluir, ¿no? Bueno, y ahora estáis en, en una... Yo vuelvo a la huerta. Sí, sí, sí. Porque estáis, eh, ¿no? Empezasteis en DERIO con, con todo aquel proceso y visteis que aquello podía ser ¿no? algo interesante para, para la asociación, para, para vosotras, tanto aprender de agricultura... Eh, como modo de vida y también para alimentarse, alimentarse de forma sana en, en los diferentes espacios que tenéis en la asociación y, y como personas. Y ahora habéis empezado en Baracaldo, ¿no? Sí. Con, cuéntanos, ¿cómo encontrasteis ese terreno y, y qué habéis encontrado ahí? Que el año pasado, como te vimos en la herida de, de La Huerta, y de verdad hemos pasado ahí unos buenos momentos y conseguimos comidas sí, y verdura, buenas verduras un, un, un buen buen espacio donde tuvimos como un intercambio cultural como plantamos ahí en nuestro, en nuestro país y aquí uh -huh. como organizar las cosas eh, el buen ambiente que tuvimos ahí porque vienen gente voluntarias de aquí y los chicos también De ...que recién hogar y hemos creado un, un espacio muy bueno y muy sano también... ...porque es como toda la gente viene con ganas... ...después de terminar como en el encuentro así de comida y música y todo... Y, ...pero con el futuro tenemos como unos problemas... ...pero desde el principio, pero no nos da cuenta porque ahí es como... Con, con el tiempo sabes como lo que falta lo que me falta las problemas que tenemos y, y, y una de las problemas que tuvimos ahí en la huerta de hier que era lejos de dejarlo uh -huh. y ya sabes como la huerta tienes que estar atento a la orilla para que les cuidas y, para, y luego para que ...para que... ...sacas las verduras bien... ...sino como el tomate... ...ya tienes que estar ahí todos los días... ...pero desde Baracaldo hasta Dereo... ...es muy lejos... y ...es 15 minutos en, en el autobús... ...y viene solo cada hora... Uh -huh. ...algunas veces que te vas allí... ...encuentras como el autobús se ha pasado... Y, ...y te quita las ganas de ir a la puerta... <risa> ...y hoy tienes que coger otro camino... ...desde Baracaldo aquí... ...te vas a... como una, una hora para llegar... ...y, y desde ahí... Nos, como corría la idea, ¿por qué no nos buscamos otra otro sitio? Porque también hemos conseguido la ayuda también de Bicelur, que nos van a informar y nos van a echar la mano para, para mejorar nuestra, como la manera de, de, cuidar, de cuidarla. Y, y hemos conseguido ahora una en, en crisis. Pero también le falta mucho trabajo porque es como una la selva. La selva lacandona, sí. le llamamos el Bicelur. Sí sí. sí, sí, sí. Pero vamos, es como con paciencia podemos conseguir lo que queremos y también con la ayuda de vuestra, de Bicelur y de la, de la gente voluntaria que, que viene ahí a la asociación, si sí, seguro que vamos a conseguir lo, lo que queremos. Sí. Y ahora hemos empezado con el, ¿cómo se llama?, como a limpiarla y, y a, a ver cómo ir con el futuro si les plantamos algo bueno y venís a, a probarlo también. Os invitamos sí. a un tajín. Ahí, como decía Juancho, tenéis otro reto organizacional, ¿no? O sea, es ese es, es aprendizaje que, que ponéis la huerta también como un espacio comunitario, de convivencia y, y también de trabajo, Eh, ahora es como que de repente tenéis otro reto de, de cómo abordar el, el trabajo en la huerta eh, el limpiarla, el producir y luego sobre todo pensando en, en, esa, en esa parte de alimentación que trabajáis tanto en Agaras como son pues bueno eh, las cenas o el piso o, o bueno pues hoy quién sabe igual de ahí salen eh, algún agricultor de esos que tanto necesitamos en este país para que nos sí. alimenten es como eso también la idea que tuvimos ahí de unas ideas que tuvimos en la del diario como si, pudimos, si, si vayamos bien, porque sabes, aquí para conseguir los papeles tienes que buscar el contrato y esto. y decimos, ¿por qué no seguimos así con la huerta? Y si hay alguien que le puede llevar como de los chicos, porque como es difícil conseguir la, la, el contrato, allí se, es como puestos de trabajo y, y facilita, como se llama, para conseguir sus papeles. Uh -huh. Sí. Sí, y para, para las personas que nos escuchan, eh, eh, bueno, habéis, eso, habéis empezado una nueva huerta que está en la zona de Cruces, para Caldo Cruces, ¿no? Sí. Y, y de aquí en adelante vais a llamar a Usolanes para limpiarla, porque es un sitio precioso, muy salvaje, donde se va a experimentar la agricultura campesina con intensidad. 100%. Sí, es un Entonces, sitio... Salvaje natural. Natural. Y entonces animamos a la gente a que esté atenta a las redes, cuando convocéis los ausolanes para ir a limpiar, a, a preparar toda esa zona para una huerta, eh, pues bueno, con productos sanos y de calidad que alimente a las personas que más lo necesitan en Baracaldo. Así que, como sabemos que nos escucha gente de la margen izquierda, pues que os animéis si estáis atentas a las redes, que Agaras es muy activa en las redes y y que os animéis a participar de los eusolanes y a echar una mano. Sobre todo a baserritarras de la zona también, ¿eh? que puedan sí. apoyar con semillas, con maquinaria, con lo que con lo que se les ocurra. Todos bienvenidos, yo creo, ¿no, Sad? Sí, ya como también con el tema de maquinarias, y este año creo que es más bien organizada, porque hemos creado también ahí un grupo motor de... Uh -huh y hay gente, mucha gente que le interesa también, no solo los chicos que usuarios de Agarres, pero la gente de aquí que están, que están como interesados y quieren participar en la huerta. Sí, es un aprendizaje para, para la gente de Baracaldo, que muchas veces no tiene mucho contacto con la tierra entonces es una oportunidad que estáis regalando también a Baracaldo, poder entrar en contacto con la tierra, así que Seguro que va muchísima gente a los ausolanes y, limpi, y limpiáis esa, esa selva en un momento. Sí, <risa> y además, como bien ha dicho Foncho antes, es una experiencia de convivencia, de exponer en práctica la diversidad y la interculturalidad. Y luego la parte cultural que la trabajáis mucho, ¿no? Porque yo creo que allá donde vagarás, eh, la música siempre acompaña, ¿no? Sí, es como, sí, ahí como donde estuvimos antes y ahora. Es como queremos hacer como un, un espacio de intercambio cultural y eh, diverso donde juntan la gente de aquí y los chicos como el tema de, como de, de los proyectos ya ganas como el pareja lingüística es como necesita una persona de aquí y, y de ahí de ahí y como empiezan a hablar y haciendo un intercambio cultural también en la huerta le, le hemos aprendido muchas cosas del tema de la huerta Y, uh -huh. y de la cultura Muy bien, pues hablando de cultura eh, creo que has traído una guitarra para cantarnos alguna canción a Masí. sí así que, oye, pues eh, un regalo para estas ondas libres de la 97FM eh, o Sad nos va a tocar un, un, un temita Bye. A ver si los os gustáis <risa> que sí. El micro es tuyo, Sad Os voy a cantar ahora una canción de en Tamazird es como la más que me gusta porque también se habla un poco de, del tema de es como la primera canción donde he empezado a aprender la guitarra y, y también que me toca un poco porque se habla de una persona que está hablando que, que está hablando con una si está preguntando a una pluma si ha conseguido a una persona que le echaba allí menos y ...y así como dónde va el tema de, de la canción... ...y como aquí también estamos lejos de nuestras familias y esto... ...y por eso me, me gusta más... ...y espero que vosotros también os guste también... Runtsu hori da Esa Segut lini Gi motiviar zatken Jain er inventar Eta izda bot jinten Horsodien zaizmut gutudo G Tadasi niiq Hala man tulli ghe tseun Bidai sara ghe berdaa Ni dmerni nua ghe tahdiq Igu radoan inuak fitteu siiq Ni Gorg Bur我覺得 Leak Erob Four Gel aX neto ondia Es que ricasco. Bueno, es que ricasco Surisaz y Alfonso por eh, acompañarnos en este primer dureta murmur del 2023 eh, y bueno, pues ya iremos teniendo noticias vuestras y para que os invitaremos otra vez no Marichu para que vengan aquí a contarnos cómo cómo avanzando sí. esa huerta, cómo vais implementando la soberanía alimentaria y la agroecología Eh, también, en, sobre todo, para dar de comer como se lo merecen y garantizar el derecho a la alimentación de las personas más desfavorecidas en Baracaldo. Y, bueno, pues nos encanta el proyecto y, y eso, pues aquí aquí vendréis a, a contarnos más. Eh. Muchas gracias. Cuando queráis. <ríe> bueno, es que ricasco. Es Bueno, esta hora ya ha llegado, ahora está. Eh, Lureta murmur saleak eta entzule maitaleak eta bueno, e, lastere gara berriro horrelako e, formatoarekin, ez berdina pentsaudo guia e, igual agendaarekin acabatuko dugula ez dugulako jarreko hartazunik ematen, baina e, saietuko gara mendik eta magostegunean berriro ere hemen zue guztiek iragoten. Bai, urren arte eta on egin. Aio! Aio! <tose> años de 97 y ratia. ¡Yey! Años soñando contigo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bueno, en realidad son 10. 10. Eso es.